Hola gente bonita de Pilar, soy Geo Nacis. Profe de clown, y quería invitarlos este sábado a un nuevo encuentro en el hermoso Torrente, Espacio Teatral de Martín Simeoni, de 11 a 13. No hace falta tener experiencia, puedes venir un rato a jugar, a cantar, a bailar, a pasarla bonito, a reírnos mucho, sobre todo de nosotros mismos, sin juzgarnos. Así que les esperamos. Cualquier consulta pueden llamar al 1140 28 0423. Muchas gracias y gracias a la radio por el espacio. Abrazos.